Con el subsecretario de trabajo eh, Marcelo Pedontada Marcelo Pablo Cucharín y Jonathan Mólicer te saluda buen día cómo están muchachos un gusto hablar con ustedes bien y feliz día del periodista un buen día atrasado pero no he podido estar con ustedes bueno gracias. bueno gracias Marcelo vale igual ¿eh? Eh, bueno están organizando una jornada de trabajo de lucha de lucha contra el trabajo infantil sí mira nosotros eh, la República Argentina en el año 2017 ha sido designada por la Organización Internacional del Trabajo, como una de las sedes en el mundo donde se va a hacer centralidad en todo lo que es un trabajo de información, de prevención y de instalación de un, de un tema que eh, lenta y paulatinamente se va agudizando y va creciendo más en el país, como es el trabajo infantil. A partir de ahí, nosotros en la provincia de La Pampa, también para la semana que viene, que es la semana del 12... Eh, que es el día precisamente que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Eh, tenemos previsto una charla con Gustavo Vera, quien es aquel integrante de la Fundación La Alameda, quien ha tenido, digamos, muchas denuncias, sobre todo en el sector textil, contra marcas muy famosas uh -huh. por la explotación y por, la, por el uso de estas herramientas que está vedadas por la ley. Claro, eh, ¿Va a estar acá en la, en la ciudad, entonces? Eh, Va a vos... estar en la ciudad de Santa Rosa, en la sala de pensamiento de la Cámara de Diputados a las 18 horas. Eh, queremos invitar a la sociedad, es una, una persona que no solo tiene un discurso sobre la teoría, sino sobre la práctica. Ha hecho un trabajo muy importante, eh, tiene una relación casi, te diría, directa con, con el Papa. Eh, bueno, creemos que era una persona que nos podía venir a, la, a los pampeanos que... En la provincia de La Pampa todavía el trabajo infantil es algo que parece imperceptible, pero que también lo venimos viendo en el sector rural, en el sector de los hornos. Eh, cuando un nenito te está haciendo malabares en la esquina y te pide una moneda, también se trata de trabajo infantil. Entonces creemos que estamos a tiempo de hacer todo este trabajo de prevención. Eh, cuando hablamos de trabajo infantil, ¿a qué nos referimos, Marcelo? Trabajo infantil es toda aquella forma de explotación de menores de 16 años cuando se trata de alguna explotación que no sea eh, insegura o que afecte la saludidad Si es así, es hasta los 18 años que está prohibida la actividad. Está bien. Bueno, estaremos cubriendo la actividad entonces el martes. Ve veo también que hay también miércoles y jueves eh, el, también. El miércoles del 13 hay una charla informativa de protección del trabajo adolescente. Esto se da en el ámbito de la eh, Subsecretaría de Turismo porque creemos que el sector de servicios gastronómicos y hoteleros, esto también se está dando y es importante juntar no solo a las eh, entidades gremiales que lo representan, sino a las cámaras para tener una real conciencia de la problemática. Claro. Marcelo, ¿arranca la economía o no arranca acá en la provincia de La Pampa? Y en el país también. ¿Qué, qué... No, me parece que La Pampa no puede ser algo aislado de un contexto nacional donde vemos que la economía eh, contrario a lo que dicen, que hay brotes verdes, me parece que lo que hay es cada vez menos consumo. Hoy volvió a crecer la capacidad ociosa industrial en la República Argentina, con lo que demuestra que la actividad no se mueve, sino todo lo contrario, se ha bajado el consumo, esto impacta en sociedades como la nuestra de lleno, porque nosotros somos una sociedad que está eh, estipulada o organizada a través del servicio, y esto hace que cada día se vea, eh, por lo menos hoy, ya el INDEC empieza a hablar de que en la provincia de La Pampa hay un estancamiento en la creación de puestos de trabajo, con lo cual estamos en las puertas de empezar a descender y eso es lo que tenemos que evitar eh, todo el conjunto de la sociedad porque es muy difícil recuperar un puesto laboral en la provincia cuando éste se pierde. Sí, eh, por ahí eh, la provincia de La Pampa cuando hay alguna crisis a nivel nacional tarda un poquito más en llegar acá. y tardamos sí, y... mucho más en salir. Claro, sí. sí, sí porque ya. nosotros no tenemos, digamos, eh, grandes... Eh, industrias tomadas de mano de obra, sino que tenemos nichos particulares, por ejemplo la carne, como por ejemplo el sistema cooperativo, pero nosotros no tenemos, eh, como puede ser, una mejora de, eh, en los índices económicos de Brasil. En, en Córdoba impacta eh, enseguida porque la industria automotriz eh, se vigoriza y eso permite de, de, de, de generar un movimiento económico. El turismo en una temporada es buena y eso, bueno, nosotros todo eso somos de economía incipiente y lo tenemos que ir viendo día a día. Pero bueno, soy optimista que estas charlas tripartitas que estamos generando con todos los sectores nos permite por lo menos amortiguar el impacto y que no sea tan profundo. Eh, cuando recién mencionabas el dato este del INDEC, de que está cayendo un poquito el empleo acá, eh, ¿tenés alguna cifra? No, hoy lo leía en un, en un matutino uh -huh. local que decía de que nuevamente se vuelve... A, no, perdón, en, en un medio nacional digital uh -huh. que vuelve eh, a marcar una caída el nivel de eh, capacidad ociosa de nuestra fábrica. ¿Qué significa? Que una fábrica que estaba trabajando al 100%, tomando los tres turnos con tiría hora extra y adicionales, hoy está al 80%, eso significa un una, una restricción en los ingresos del empleado, eso significa eh, menos consumo, eso significa menos movimiento económico, y bueno, eso es lo que estamos viendo en el, pro en el país. Y sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ya ha anunciado que después de las elecciones Va a proceder a un ajuste mucho más feroz, lo ha dicho hoy eh, algún eh, funcionario nacional de peso, de que el déficit fiscal ya no se puede aguantar y con lo cual hay que tomar medidas. Tomar medidas significa generar un ajuste y en la visión de este gobierno nacional el ajuste no lo van a pagar... Los gran, las grandes cadenas económicas sino que seguramente lo va a pagar el ciudadano de a pie claro. eh, Marcelo, ¿qué información manejan ustedes de Calzar? Eh, ¿sí hubo Mira, una, una calzar la información que nosotros manejamos es que están generando algún tipo de herramienta eh, para toda eh, Alpargata porque Calzar es parte de un grupo mucho más amplio que lo que tiene en la ciudad de Santa Rosa, eh, somos optimistas que esto permita que rápidamente se normalice y tome los niveles de producción que tenía. Claro, está bien. Eh, y de la industria cárnica, ¿había algún conflicto en la DELA? Con... Sí, pero eso es un conflicto puntual, colectivo, el reclamo de algunos trabajadores que están enrolados en la CTA con una discusión de cuál es el ámbito de actuación gremial de la, del gremio de la carne, de la CTA, y esto ha repercutido en un conflicto que en algún momento parecía que va a tener alguna escala mucho más violenta, pero por suerte ayer el delegado de Relaciones Laborales de General Hacha, perteneciente a la subsecretaría, estuvo allá y estamos encauzando un diálogo para solucionar estos problemas menores, sobre todo en una industria que la estamos teniendo con alfileres y que estamos siendo muy optimista de que el futuro puede ser muy promisorio bien bien Marcelo no sé si quieres destacar algo agregar algo si no te agradecemos no, este agradecerte momento. la posibilidad de difundir lo que estamos haciendo y sobre todo de que nos ayude a concientizar sobre un eh, punto tan eh, sensible como es la lucha contra el trabajo infantil muchas eh, gracias bien Marcelo gracias de nuevo entonces la palabra del subsecretario de trabajo Marcelo Pedontá el próximo martes 12 hay una charla abierta de las nuevas formas de explotación en el día Eh, mundial de la lucha contra el trabajo infantil